Día Rodrigo, ¿cómo estás? Te saluda Yara Candy Patólogos en Radio Encuentro de Viedma. Hola Vicente. Oh. Hola. Oh, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, cómo andas? Me parece que hay una confusión, te habla el consejero Nelson Servido de, de Patagones. Ah. ah. Me quedé esperando y por ahí había alguien más en línea, por eso. Bueno, bueno, vamos a conversar entonces. Vamos a conversar de igual forma bueno, pero, pero me puedo sumar este comentario que ustedes están haciendo por supuesto, por supuesto, a ver, a supuesto, ver. <ríe> <ríe> ¿qué opinas de yo, esto yo. de que hoy es el día del nacional del gas y toda esta historia? no sé si escuchaste un poquito así, ¿la conoces? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí eh, justamente esas son las grandes discusiones que se tiene que dar en el país, ¿no? Uh -huh. me parece que estos servicios son servicio estratégicos esenciales eh, yo personalmente, con parte frente todo y con una... Un, una una forma de pensar desde toda la vida coincido de que tiene que estar en, mano, en manos del Estado pero tiene que estar también estar en manos de un Estado moderno ¿eh? que sea estratégico, que sea eficaz y que sea un muy buen administrador creo que eh, que por ahí eh, eso es lo que ha faltado en los años anteriores que, que ha estado en manos del Estado y bueno, creo que hay que en ese sentido hacer una reconversión para que logremos que vuelva al la mano del Estado, porque insisto, son servicios estratégicos. Por ejemplo, ¿por qué lo digo? Aquí en Patagonia, Patagonia tenemos un casi parque industrial, que no termina de ser parque industrial justamente porque no tenemos el servicio de gas. Muchas de las industrias utilizan el servicio de del gas para producir. Y en estos momentos, eh, de par por parte del frente de todos, hay apoyos a los parques industriales que les falta ese servicio u otros para para hacer un aporte para que puedan contar con con estos servicios estratégicos no pero nos está pasando que Camusin no está autorizando la prefectibilidad de ese, de ese servicio porque por ahí no tienen caudal o, o, o por ahí no no no tienen todo lo necesario para poder habilitarlo por eso digo son eh, servicios estratégicos que permiten a localidades como la nuestra o a algún otro proyecto mucho más grande. Eh, llevar eh, una producción adelante eh, y esto es fundamental de que todo lo que se privatice tiene que ser eficaz bueno y y, y, y, y muy bien administrado eh, me parece que es la reconvención recon eh, la modificación que hay que hacer que no se hizo durante estos años eh, para pensar en una nueva argentina ¿no? uh -huh, claro, claro que sí Vamos a cambiarlo de tema, entonces, concejal, ahora lo aprovechamos. Sí. Eh, bueno, primero y principal, para nos comente un poco de qué, qué se trató en la sesión del Consejo Deliberante, ¿no?, el otro día. Sí, bueno, la sesión no ha finalizado, pasamos a cuarto intermedio, se, se trataron los principales proyectos, eh, todavía quedaron algunos abiertos. Uh -huh. Yo presenté dos proyectos un proyecto de, dos de resolución, un, pre, un proyecto destinado a, a, a resaltar algo que me parece interesante, que después podemos ampliar un poquito si les interesa, que es una plataforma digital en la cual eh, cualquier pequeña medida de la empresa o cualquier emprendedor pueda eh, exponer, mostrar eh, y hacer conocer su servicio, lo que está produciendo y canalizar a través de las redes virtuales eh la, la venta de, de lo que haga eso no existía en la comarca y la verdad que hay un, un grupo un grupo de marketing digital dice el grupo que son es un matrimonio del del de desarrollador web Hernán Castillo y la licenciada en relaciones públicas Gisela María Domínguez uh -huh. que pensaron que esto le estaba pasando a, a la gente de Patagonia de Tierra de de toda la región y eh, Crearon una plataforma eh, que se llama www.laguiadelacomarca.com totalmente gratuita, en la cual aquellos eh, pequeños emprendedores pueden eh, comercializar, pueden exponer lo que hacen claro. y no se les cobra absolutamente nada. Me parece que es este tipo de ideas en las cuales eh, estamos en un momento que eh, la modernidad eh, eh, digital... Eh, nos avanzó rápidamente, porque sí. nosotros sabemos que dentro de 10, 15 años, años el mundo va a cambiar, pero lo veíamos un poco lejos. La pandemia nos pegó tan duro que nos obligó a al uso eh, rápido de las nuevas tecnologías sí, y sí. y por ahí hay muchos emprendedores que no saben cómo acceder a esto y lo que ha he hecho este matrimonio me pareció que es muy bueno para la zona, así que la intención es declarar de interés municipal Eh, hoy justamente van a estar va a estar este matrimonio en el consejo deliberante porque los concejales cuando yo presenté esto eh, quisieron conocerlos van a traer un currículum van a eh, tienen otros proyectos sé que también con respecto al do, al cobbe eh, presentaron una plataforma también como para dar una mano a la sociedad para poder canalizar algunas dudas así que es muy interesante escucharlos bueno y eso es un, un, uno de los proyectos Y el otro por ahí que fue muy polémico, sí. eh, con respecto a la salud de, del partido de Patagones, donde yo manifestaba por ahí que, que pese a, a, a la pandemia, pese a eh, que este, esto de la pandemia nosotros no estaba a nadie en el mundo, nos esperaba, puso de rodillas a grandes naciones con grandes recursos, eh, y nuestro hospital... Eh, Hizo todo lo que pudo, nuestro eh, servicio de salud hizo todo lo que pudo, como hicieron en todas las localidades, uh -huh. pero también eh, se vienen reiterando varias falencias en las cuales eh, creo que hay que empezar a planificar una pospandemia y donde podemos empezar a hablar de estas falencias para que cuando finalice la pandemia se empiecen a corregir lo más rápido posible. Por ejemplo... En Patagones, en el distrito de Patagones, tenemos un, una, un gran problema que es la pérdida sistemática de personal formado, sí, personal enfermeros, sí. médicos, que siempre cuando nosotros planteamos del Consejo deliberante esta problemática, la respuesta es que a eh, eh, eh, Patagones le cuesta mucho competir cuando estos profesionales eh, tienen otras ofertas mejores, salariales, eh, en otras localidades, y que, bueno, ante esa oferta salarial ma mayor eh, el personal se va. Y es una verdad a medias, uh -huh. porque yo me pongo a hablar constantemente con esta gente que se está yendo y dicen, sí, nosotros, verdad, nos vamos por una diferencia salarial, pero pasa otra cosa también. Muchos muchos de ellos eh, tienen una, una cuestión de, de amor por el hospital público, por el amor del, del hospital ECAI o el hospital de Villalonga o el de Stroeder, eh, y que pese a esa diferencia salarial, Siempre cuando hacen un balance y dicen, pero a mí me gusta estar acá. Está bien, ahí puedo ganar mejor en otro lado, pero a mí yo me siento bien acá. ¿Qué pasa? En estos últimos años, por lo que ellos vienen diciendo, yo no estoy inventando nada, por ahí también le está pasando de que el trato o, o la forma eh, del trabajo que está en el sistema de salud no es todo lo ideal que ellos quisieran tener, quisieran trabajar en un lugar que saben que ganan menos, que están cómodos y que sean, eh, no es bien tratado, pero sí eh, eh, que, que tenga un, una dinámica de trabajo cómoda, que, que, que por ahí no se sienten eh, por algunas, eh, lo digo porque por ahí han denunciado, eh, eh, como que se sobrepasa el poder que tiene un director o o, o un jefe de servicio eh, donde sí, en algunos casos eh, han, han denunciado algún maltrato, y bueno, ya, si también te tratan mal, bueno, ya ni lo pensás, directamente bueno te vas a otro lugar que te van a pagar mejor, ¿no? Uh -huh. e ese es un sí. ejemplo. Bien. y después y después ya les dejo hablar un poquito sí, sí, sí. Hablo pero quiero que se entienda la idea también sí, sí. ha habido retraso en la renovación de instrumental clave para algunos servicios imprescindibles no es que algunas cosas no se compraron por ahí sí se han comprado pero eh, hay en, en muchas veces los servicios se, se cansan de reclamar y a las cansadas bueno se accede a instrumental necesario para el servicio indispensable insisto en esto no uh -huh. Y una atención de una guardia de urgencia que para mí entender y por lo que vengo hablando con, con los profesionales quedó obsoleta en la estrategia para la atención de, de la guardia de urgencia si uh -huh. eh, todos vemos lo que pasa en los hospitales eh, que cuando las guardias están saturadas Bueno, habrá que pensar otra forma de, de que las guardias puedan prestar ese servicio tan importante. Y nosotros en Patagones, no sé que tienen en de más. nosotros en Patagones eh, hace años ya que se implementaron los CAPS, que son los centros de atención primaria de la salud, sí. que es la, la forma de descentralizar para que no caiga todo el hospital Pedro de Caí y también en hospital del interior hay algunos CAPS. Bueno, eso es en que se ha abandonado, porque cuando yo he recorrido los CAPS, eh, los profesionales que están acudiendo ahí son muy pocos. Entonces la gente, como no encuentra respuesta en los CAPS, va al hospital y se satura el hospital. Sí, son muy bueno, elementales los CAPS del Patagonia. Y, ¿eh? Sí, es una lástima que no estén aprovechados. Bueno, cuando yo planteo esto, porque qué dije al principio que fue muy polémico? Porque cuando yo planteo esto, los concejales del oficialismo me atacaron bastante fuerte eh, diciéndome, diciéndome de que yo tengo animosidad contra la secretaría y con los directores de, de salud del, del sistema sanitario de patagones porque siempre hablo de salud siempre hablo de cosa que no es verdad yo hablo de salud hablo de tierra, de obras de, de los problemas de las patagones hablo de todo pero eh, ellos eh, insistían de que yo tengo problema personal con, con los directivos Eh, que soy un, un tiroteador de, de, de malas ideas que, que en este momento de la pandemia no eh, no es, eh, no es eh, conveniente hablar de estas cosas porque por ahí eh, la, la, la, la población eh, interpreta que está todo mal y que y que no es bueno ir al hospital público yo me pregunto si el presidente de la nación en pandemia decide pedir la renuncia al ministro de Salud, porque cometió un error, como nosotros los concejales de Patagones no vamos a hablar de lo que está pasando en el sistema sanitario de Patagones? Uh -huh. uh -huh. Bueno, eso es una. Eh, y bueno, eh, ante la eh, resistencia de ellos a, a, a que no se tratara este, este esta resolución, porque también decían que estaba mal redactada que prácticamente me trataron como un payaso es así es así Ajá. lo que planificar de planeado es lo que plantearon eh, bueno yo les digo que si realmente no quieren ver la realidad de lo que está pasando en patagones nunca se van a resolver los temas de fondo porque para poder resolver los temas de fondo hay que reconocer que hay algunas cosas que hay que corregir y que la explicación es, no me la tienen que dar a mí yo lo planteo porque a mí me lo dicen los empleados de salud me lo dice la gente y traigo lo que el pueblo está manifestando sobre el hospital pero que la, la explicación si no me la quieren dar a mí se la den a la población y que resuelvan los, con, los inconvenientes eh, bueno, así más o menos eh, fueron los temas más candentes, eh, este fue un tema que se discutió durante 40 minutos durante mm. el en el consejo durante, durante la asociación concejal, y que me puede decir por lo menos del bloque eh, sobre el informe que están pidiendo por el resultado de los estudios del agua del río sí bueno Ese es otro tema. Eh, nosotros eh, tenemos, eh, extraoficialmente, te digo la verdad, eh, del mismo de se, se le filtró al gobierno actual eh, del Patagones, nos llegó una información que como es extraoficial, no sabemos si es cierta, y estamos pidiendo desde ya un tiempo, hace como 20 días o un mes, presentamos una nota a, dirigida al intendente solicitando que nos envíe los resultados de la ICC que es eh, eh, quien monitorea en forma constante la salud del río. A nosotros nos llegó la versión de que desde enero hasta esta parte, los valores que vienen dando con respecto a, a la contaminación del río no son buenos, eh, y nos llama la atención que si es así como, como nos han dicho, eh, eh, se tendría que haber eh, avisado de forma inmediata a la población, porque por lo que tenemos entendido, pero por eso no es bueno que no nos contesten, porque hasta ahora no estamos seguros, pero tenemos la sospecha, y cuando hay sospecha y no hay seguridad, no es bueno tirar esto a la población, pero bueno, ante la no respuesta lo tenemos que plantear en el Consejo Deliberante. Eh, tenemos entendido de que no estaban las, las en condiciones sanitarias río, para hacer actividades deportivas náuticas, ni siquiera para eh, utilizar los bañarios. Y que no se haya dicho esto, si es así, nos parece grave, porque es una cuestión de también de sanitaria muy grave de que no se ha informado a la población de que el río no estaba en condiciones para, para ser utilizado Charuc, pero, eh, ¿De dónde vino eh, ese informe? ¿Quién hizo ese, ese soy, testeo? Fue usted con un mensaje anónimo que nos llegó al bloque no pero eh, ¿Hay algún informe elaborado oficialmente? Eh, no, sobre los informes la... eh, sí, los informes lo hace en forma constante la ICA ¿Hay de algún denuncio? Claro Haya denuncia denuncio no es eh, eh, todos los meses la IA hace informes. Ajá. Y ustedes quieren saber qué, qué pasó con el último queremos, informe que Tenemos queremos que no ver, ver informes. Claro. claro queremos Ay. ver esos informes eh, y ya lo venimos pidiendo ese rato, no hemos tenido respuesta, bueno, entonces se ha presentado a través de, de la de un pedido de informe en el Consejo Deliberante que, eh, que, que lo que informe lo más inmediatamente posible y que se que se envíe al Consejo Deliberante estos datos, ¿no? Claro, sí. Sobre todo, bueno, teniendo en cuenta también esta situación este sensible últimamente, un montón de vecinos autoconvocados, no, no solo de Patagones, sino también de Viedma, que comentan ¿no? y, y, y se manifiestan respecto a, a lo que es el estado del río. Sí, sí. El, el, realmente, el, bueno, nosotros justamente habíamos presentado antes esto, después se vino toda esta movida de los vecinos por la preocupación de las denuncias públicas que se están haciendo, sí, sí. Eh, pero nosotros también queremos eh, hacerlo en forma seria para eh, corroborar justamente que el Estado del Río Estos informes que se elevan por, por la ICC son fundamentales porque ahí no hay nada que inventar. Está la verdad científica de lo que ocurre. Claro. Eh, por eso nos llama la atención de que haya tanta resistencia en que nosotros conozcamos eh, estos números. no uh -huh. Concejal, le agradecemos la comunicación. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. El concejal del Frente de Todos en Patagonia, el presidente de Barcelona, Charuc.